Sí, la verdad que fue un partido raro, eh, creo que por el momento podíamos sacar de ventaja y no supimos aprovecharlo, pero bueno, se cerró el partido bien, así que contento por eso. Y había atenuantes de los dos lados, bajas de los dos lados, ellos sin dos extranjeros, ustedes sin Zafar nuevamente, hoy ya sin Sandes, que otra vez se resintió, pero volvió el penca, ¿eso fue lo positivo? Sí, sí, ni, hablar, ni hablar, necesitamos que, que todos se pongan bien y lo necesitamos a todos al 100% para... La Liga, la Liga de las Américas, así que nada, lo importante es que se recuperen y, y estén bien. El gran objetivo sigue siendo la Liga de las Américas, pero bueno, qué decir del presente en la Liga Nacional, donde solamente una sola un solo partido, fue en Córdoba, al igual que cuando sucedió en el Super 20, este eh, Salonés es Alonso que saca cada vez más ventaja ¿no? en las posiciones, está primero desde siempre y parece que los rivales no, no lo pueden acercarse. Sí, bueno, creo que partido a partido estamos jugando un poco mejor. Eh, como siempre nos sentimos cómodos cuando corremos el contraataque. Eh, tenemos buenos jugadores en ese aspecto, jugadores eh, un buen tiro. Eh, nada, por ahí hay partidos que obviamente son más complicados, otros que, que se abre un poco la brecha. Pero gracias a Dios estamos bien y... Bueno, como te dije antes, eh, tenemos un poco la cabeza puesta en la Liga de las Américas y, y que todos estén sanos para ese momento. Bueno, igual antes se viene Boca el día jueves, eh, un Boca necesitado. Sí, sí, sabemos que no está en un buen momento, pero bueno, eh, nunca hay que confiarse, nosotros seguir trabajando duro y hacer las cosas bien. Después de lo mucho que se habló de la sede, finalmente Saloneso va a poder ser local en Boedo en estas semifinales, ¿es una ventaja a pesar de que va a ser una semifinal dura? Sí, creo que la ventaja es por no viajar, pero después obviamente que, que siempre el local también tiene un poco de presión y, y bueno, eh, nosotros estamos con la, la ilusión de pasar, así que esperemos que, que se llene y que la gente también nos dé una mano en ese sentido. Bueno, igual están acostumbrados a la presión eh, porque siempre están marcados como los candidatos a todo, ¿no? y en este caso ustedes mismos se pusieron el chip de que quieren tomarse revancha en la Liga de las Américas. Sí, sí, está, cl está claro, eh, el equipo se armó para eso, eh, y bueno, eh, ojalá que se dé, la verdad que, que estamos trabajando duro y, y como te dije antes, eh, estamos esperando que se recuperen todos y Gonzalo también tratando de rotar bien el equipo para, para que no lleguen muy desgastados muchos jugadores, así que... Como dije antes, ojalá que sigamos en esta senda, se recuperen, que estemos bien y que, que sea un buen torneo para nosotros. Y como dijiste vos, no jugando de local, que era lo que queríamos. La última, el día viernes salió de la lista de Sergio Hernández y obviamente tu nombre, el no, no figurar entre los convocados, sorprendió. ¿Lo hablaste con Sergio que no te convocara por tema de que venías tocado de lesión o fue una decisión técnica? Sí, lo, lo hablamos, lo hablamos con él y nada, fue una decisión eh, nuestra así que nada, quedan entre nosotros ¿Costó igual tomar esa decisión? Sí, obvio que siempre a uno le gusta estar pero creo que, que no era el momento indicado para que uno también siga forzando y deje en banda al equipo que, que están, estamos todo el año peleando no por desmerecer lo otro pero, pero bueno, eh, uno hay un momento que tiene que elegir y, y bueno, ya está